Creemos en lo que llevamos desarrollando el negocio, que, que realmente uno de los secretos, una de las claves para triunfar en cualquier cosa, no solo en este negocio, es poner acción consistente acción consistente y correcta en lo que desarrollas. ¿Okay? De nada te sirve ir a un gimnasio eh, una vez al mes. ¿Estamos de acuerdo? De nada te sirve ir a, a clases de piano eh, una vez cada año, o a clases de guitarra una vez cada año, o de nada te sirve ir a clases de inglés una vez cada año. Acción consistente y correcta es la clave del éxito para cualquier actividad incluyendo este negocio. Muchas personas empezamos este negocio o venimos a un evento como este, una gran convención como esta, con oradores como Rafael, con oradores como Pedrito y Elsie, que pues realmente es bien difícil hablar después de ellos, ¿verdad? ya no tenemos nada nada que decir ¿no? después de todo lo que ellos han enseñado y compartido. Y realmente ellos han sido maestros nuestros, Pedrito y Elsie, desde que entramos al negocio pues hemos aprendido muchísimo de ellos. Pero básicamente, acción consistente. Muchas personas, llegamos a una convención como esta, salimos de la convención y decimos algo así como esto, ahora sí, ahora sí lo voy a hacer todo, ahora sí. Ya es que faltaba Pedrito, faltaba que Pedrito lo dijera, ahora sí entendí. Y salimos de aquí de esta convención y empezamos a hacer todo lo correcto. Y nos suscribimos al cassette de la semana. Y empezamos a escuchar un cassette por día. Y nos suscribimos al cassette Go-Getter. Y empezamos a escuchar un cassette por día. Y empezamos a leer los libros. Y Rafael dijo que hay que leer y empezamos a leer los libros. Acción consistente en lo correcto. Escuchando los cassettes, leyendo los libros. Y hablaron de que hay que compartir la oportunidad de negocios con otras personas. Y tenemos el tríptico y adquirimos el tríptico para compartir la oportunidad de negocios y adquirimos el libro de presentación para compartir la oportunidad de negocios y empezamos a compartir la oportunidad de negocios consistentemente por una semana <ríe> y para una semana después de la convención hicimos acción consistente correcta por una semana o hicimos más bien acción correcta, faltó la consistencia de hacerla una semana más y luego hacerla una semana más y acabaste un mes y luego de un mes qué haces Y luego, ¡un mes más! Este negocio es bien simple, bien sencillo. ¿Sí? Lo, lo increíble es que no logramos mantener la acción en lo correcto. Salimos de estos eventos, 15, 20 días de acción y paramos. No nos salimos del negocio, seguimos en el negocio, pero ya a media marcha. Ya Ya hoy el caser, esta semana ya no lo voy a pedir. Bueno, ya eso de escucharme un cassette al día, me voy a escuchar dos cassettes por semana. Bueno, ya eso de leer. Bueno, hoy no explico el plan, está mejor la telenovela. Acción consistente es el secreto. Quiero compararlo con dos cosas para que nos llevemos esa idea. Y cada vez que, que vayas a suspender la acción, entres en acción de nuevo. Porque ese ha sido el secreto para llegar a Esmeralda Diamante. ¿Sabían que descubrimos que Esmeralda es un proceso de un año, un año, no es más, un año de acción consistente, correcta, un año sin parar, pero si haces dos meses y paras, no funciona, vuelves a empezar. Y si haces tres meses y paras, no funciona, es un año de acción consistente, correcta, que van a enseñar en este fin de semana, ¿Sí? Sin parar, un año Y eres libre económicamente Y un año más para diamantes Eso lo descubrimos aquí en, qué bueno las personas que están aquí por primera vez Porque lo están descubriendo desde hoy Pero por favor créanlo, es un año sin parar Fíjate, un año que es de tu vida Un año, esto es hoy Esto es un año Y de esta mano, allá al final Es el resto de tu vida Valdrá la pena esto de acción consistente, correcta, sin omitir detalle, sin parar, con todo lo que digan tus líderes, con todo lo que digan aquí en la convención, con todo lo que aprendas a través de los libros, los casetes, poniendo en práctica toda esa información, como dijo Rafael, información no es poder, información aplicada es poder, poniendo en práctica todo eso, un año, un año es esto de tu vida, de aquí allá es el final, es el resto de tu vida, valdrá la pena un año. Por toda una vida de libertad económica Por toda una vida al lado de tu esposa y tus hijos Por toda una vida de tranquilidad, de paz De no tener que estar preocupado por, el, por coso, cuestiones triviales Como cómo pagar el agua, la luz y el teléfono ¿Valdrá la, la pena? ¿Valdrá la pena esto de tu vida? Pero enfocado correctamente por libertad económica Esta semana, uno de nuestros grandes sueños Cuando entramos en este negocio Fue pues ser algún día tener una casa Y algún día poder amobularla al, al gusto nuestro y poder comprar lo que uno siempre había soñado para esa casa. ¿sí? Y, y, y luego que conocimos a nuestro gran mentor y amigo Gary Snyder, el sueño se volvió algún día poder inaugurarla con él. Y esta semana, el miércoles, estaba Gary Snyder en Venezuela con nosotros. Y le pedimos el favor de que por dos noches se quedara en nuestra casa, él siempre llegaba a hotel, pero le dijimos, mira, Gary, ya nuestra casa llevamos dos meses decorándola, reformándola, amoblándola, poniéndole todo lo que queríamos, poniéndola bonita, obra, obreros y obreros entraban y salían, era un precio a pagar, a aguantarse los obreros, pero el premio, la recompensa iba a ser interesante. Y entonces una, y le dijimos, Gary, quédate dos noches en nuestra casa porque queremos servirte, queremos atenderte. Por cierto, les manda a todos los colombianos muchas saludes y muchos abrazos. Nuestro gran amante Gary Schneider. Gary Schneider, queremos servirte, queremos atenderte. Maribel y yo queremos atenderte por dos días. Bueno, y Gary fue a dar una reunión de orientación y un par de seminarios a Venezuela y decidió quedarse en nuestra casa. Y fíjate, era jueves, nos levantamos a las 11 de la mañana. ¿Qué le gustaría? ¡Jueves! A las 11 de la mañana nos levantamos, Gary se levantó como media horita antes que nosotros. ¿sí? Nos pusimos a hablar, desayunamos en, en familia, Maribel, la bebé, Gary y nosotros, y yo, desayunamos en familia. Luego hablamos y hablábamos y hablamos y hablamos en shorts y sandalias Luego llegó la hora del almuerzo y Maribel y la empleada prepararon algo espectacular Y estrenamos e inauguramos, estábamos inaugurando la casa con Gary Estrenando los cubiertos, los muebles, todo Y hablamos y hablamos, era un jueves, tres de la tarde y hablábamos Cuatro de la tarde y hablábamos Y Gary nos decía, oye mira cómo les ha cambiado la vida Alejandro, tú antes eras empleado y ganabas un sueldito Y mira ahora lo que estamos hablando Y hablábamos de posibles inversiones ¿Sí? Y de posibles formas de invertir correctamente el dinero Para multiplicarlo aún más Con persona que, personas que tienen 11 años haciendo eso, como Gary ¿Quién le gustaría tener un asesor de esos? ¿Sí? Y entonces hablamos y hablamos ¿A quién le gustaría tener un amigo así? Tener el tiempo para disfrutar con él ¿Sí? Eso es lo que te permite este negocio, eso es lo que nos ha permitido a Maribel y a mí. Una de las recompensas más lindas es estar dormido con Maribel, estar en la cama y de repente llega la bebé, entra a nuestro cuarto, nos mira, sí nos mira ahí durmiendo ¿sí? y si nos ve durmiendo vuelve y sale, sale, mientras tanto la cuida la, la empleada, mientras nosotros dormimos y entonces sale… Y entonces vuelve y entra a la media hora a ver si ya nos despertamos Si nos va durmiendo sale, pero vuelve y entra Si nos ve durmiendo vuelve y sale como las 10, 11 de la mañana Entra y nos ve con un ojo abierto Y si nos ve con un ojo abierto salta en la cama y empieza a jugar con nosotros Y podemos jugar con la bebé todos los días y todo el día Y andar con ella, ir de compras con ella y, y todo, ella se ha enterado de todo lo de la hora de la casa ya estaba ahí pendiente y nos acompaña a comprar todo Y, y compartir el tiempo con la bebé Cuando la tengamos que meter al colegio vamos a decir ¡Uy! No se va a ir al colegio! Vamos a llorar Yo quiero dejarlos con Maribel que tiene un tema bien importante para ustedes Y realmente Maribel es mi heroína o héroe para que se entienda mejor Pero heroína en femenino Es mi campeona, es una mujer que admiro, respeto muchísimo Una mujer que me demuestra su amor no con palabras sino con acciones Una mujer que realmente sabe amar a su esposo y realmente aprendo de ella, una campeona, eh, una mujer de retos, de riesgos, y por eso va a compartir aquí con ustedes una información bien importante. Entonces, démosle un fuerte aplauso a mi bebé, Princesa Maribel. Bien, Alejandro, mi campeón les estuvo comentando algo acerca de la consistencia. O sea, no parar nunca, seguir, no detenernos, ¿sí? Pero hay algo que de una u otra manera, a veces, entre tantas cosas, nos hace detenernos, ¿sí? Nos hace decir, ya no puedo más, ¿sí? ¿Qué es eso? La falta de creencia. ¿Pero la falta de creencia en qué? En el país, en la corporación, en problemas. no. La falta de creencia en nosotros mismos. ¿Y qué pasa cuando no tenemos creencia en nosotros mismos? Pues algo muy simple. Nos alejamos de poder reconocer el potencial que vive en cada ser humano. El potencial que es la magia que cada uno tiene cuando nace. Pero que a veces, por los velos de la vida y lo que nos dijeron muchas veces, se van quedando atrás. Y nos olvidamos y se empolvan. Pero todos conservamos esa magia. Para algunos lo, que, lo único que hace falta es sacarlo a flote. Sí, la falta de creencia, eh, muchas veces yo sentí que no podía más. ¿Quién ha sentido eso alguna vez? ¡Uh! Muchísimas veces, sí. Pero lo importante, como dicen, no es cuántas veces te caes, sino cuántas veces te levantas. En este negocio hay una buena noticia, ¿sí? Y a mí me la dijeron cuando lo inicié. Y toda la vida hay que seguir aprendiendo, pero la buena noticia es que todos comienzan de la misma manera, con una, con una simple invitación comienzan de la misma manera sin conocimiento sobre el negocio pero tenemos un excelente programa de capacitación que te hace avanzar entonces no hay diferencia aquí no hay manga que dice mira tú eres mi amigo méteme de una vez en el 9% conocen a alguien no todos empezamos en el mismo nivel entonces la única diferencia entre ellos que los vieron de pie y Y las personas que están empezando ahora y otros que ya no están, la única diferencia es que ellos decidieron escribir su propia historia. La única diferencia, simple, simple, es que están suscritos a un case de la semana. La única diferencia es que al menos leen un libro al mes, ¿cierto? La única diferencia es que ellos saben que no saben nada. La única diferencia es que ellos saben que tienen que aprender de otros que han recorrido el camino. Alejandro y yo a veces sentimos que somos menos 3% cuando vemos personas que tienen 30 años en el negocio y los vemos en diferentes convenciones. ¿Cuál es la única diferencia? La única diferencia radica en eso. La única diferencia que yo estoy seguro que ya ya tomaron la decisión de estar en la próxima convención y no se pierden un seminario y una reunión de orientación. Esa es la única diferencia, la única diferencia, la única diferencia, ¿quién lo ve difícil? ¿Quién lo ve difícil? Es la única diferencia. Entonces, el camino entre tu libertad económica y lo que tienes ahora está a la distancia de un cassette está a la distancia de un libro y está a la distancia de la creencia en ti mismo muchos de aquí solamente van a salir camino a casa y esta convención no la van a recordar para el resto de su vida pero otros estamos seguros que van a salir camino a diamante la oportunidad viene de Dios pero la decisión viene de ti está sentada en tu silla y todos pueden, los quiero mucho